Séptimo Boca Juniors 19 con 24, luego viene Quilmes 17-24, Argentino de Junín noveno con 16-23 y Lanús Sierra con 16-27. En un rato vamos a repasar los partidos que se juegan en el día de hoy, pero ya estamos conectados con don Pedro Calderón. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Qué decís? Buen día. Buen día, buen día, Fabián. ¿Cómo andan ahí? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo andas vos? Bien, bien, bien, acá, tranquilo. ¿Estás en Las Flores? No, no, no, no, no, s i g o e n corrientes, s i g o e n corrientes, no, no, no he movido todavía de acá. ¿Y, y, ¿Y cuál es el plan? Porque ya no perteneces más a Regata, ¿o s sí? Bueno, no.、Eh, pertenecer, pertenezco, p o r q u e yo acá tengo un contrato de dos años. O sea, te queda lo que falta、sí. este año más el que viene. Exacto, exacto. Yo ahora lo, lo que fui, bueno, fui, fui separado del, del plantel. Eh, por decisión de, del técnico, y, y bueno,、eh, nada, se arregló la, la desvinculación、eh, momentánea mía de, del plantel, pero, pero bueno,、eh, sigue、sí, mi, mi, mi contrato con el club y todo. Y bueno, también sé que, que existía la posibilidad, era otro, otro equipo por, por el resto de, de lo que sigue esta temporada, pero bueno,、eh, yo tengo una lesión en la mano que. me cortó un tendón de, de un dedo y, y bueno, me quedan 10 días todavía de férula para ver si el tendón pegó y si no pegó, ver cómo me quedó el dedo y si me tengo que operar o no me tengo que operar. Así que hoy、eh, yo ya le comuniqué a mi representante de que hoy mi prioridad es eso, ver cómo está la mano. Yo venía jugando con la férula, con todo, pero era una incomodidad terrible, seguía jugando por una cuestión de que bueno, estábamos pasando un momento dificilísimo y bueno.、Eh, Nada, pero ahora que, que me pasó lo que, lo que pasó de, de ser portado y todo, quiero esperar de todo el t o d i d í a a ver si el dedo se, se recuperó o si me r e c o p e r a r Estamos hablando con Pedro Calderón, ex jugador de Regatas, hasta hace muy poquito activo, todavía vinculado con un contrato este, por, por lo que resta de la temporada y el que viene. Que obviamente ese contrato se le dará caída o no, lo arreglarán de alguna manera. Cuando en caso de que estés bien de la mano y consigas otro equipo para terminar la temporada, ¿no? Sí, calculo que, que debe ser así, o bueno, se, se, se pondrán de acuerdo entre, entre los clubes.、Y、la verdad q u e b u e n o eso le irá a manejar a mi representante.、Eh, llegado el momento. Por ahora, la verdad, estoy esperando y contando los días para poder sacarme esta f é r u l a no la aguanto más. Son 45 días de tener una f é r u l a en el dedo. v i s t e y, y bueno, en su momento fue una incomodidad muy grande poder jugar así, no podía agarrar la pelota, se me escapaba. Si v i e m e la mano izquierda. La, la mano menos hábil, pero nada,、eh, vos sabés muy bien que. Sí, sí, es incómodo、eh, igual. Las dos manos, es, es incómodo, es incómodo, es, más en el verano que la pelota viene mojada y todo eso, la verdad que te que quema la cabeza, pero bueno, ya está, habéis es pasado y hoy quiero ver si se me haya pegado el tendón, sé que no es fácil,、eh, y bueno, si no, ver cómo me quedó el dedo y si me tengo que operar o no me tengo que operar. Pedro,、eh, a ver, no es lindo, a, no es lindo que, que, que, que vengan y te digan que no p e r t e n、no、e c é s más a un equipo, n o eso está claro. Pero, ¿cómo se vive ese momento? A ver, vos intuías que te iban a cortar, había rumores, se decía que podía ser uno de los posibles cortes. ¿Cómo se vive toda esa etapa? La, la previa, el saber que. Y, y, pará, y encima con un agravante, que vos, este, que los, los, los deportistas,、eh, juegan con, con su físico. En este caso, el básquet se juega. Con las manos, este, y vos tenés una félula en tu mano, por más que no sea la más hábil, este, también te brindaste o, o expusiste aún más esa lesión、eh, para tratar de dar una mano al equipo. Y, y bueno, después te llega el momento del corte. ¿Cómo, cómo se vive la previa y cómo, cómo se vive ese momento? ¿no? Mira, la verdad que es, es durísimo, la verdad que es durísimo, es algo que uno viste, no, no, no se lo espera, uno siempre. Confiado en que las cosas le van a salir bien, tanto al equipo como en lo, en lo personal,、eh, y te cae como un baldazo fría. En el caso mío, la realidad fue distinta.、Eh, yo me enteré 20, 25 días antes del corte、eh, de, que, de que estaba la posibilidad de que me cortaran.、Eh, lo podés tomar como, y bueno, te vas preparando psicológicamente para el momento. Pero también、eh, es como, yo sentía como que estaba en la silla eléctrica, ¿viste? Esperando que, que bajen la palanca, a Claro, es jodido eso. Es horrible, la verdad que es horrible. Eh, eh, es un momento, ¿viste? Que no, no, no, no se lo deseo a nadie, porque la verdad、eh, había días que estaba, ¿viste? Deseando que me cortaran prácticamente. Puedo d e s、sí, t a r en esta situación es horrible. Te, o sea, el deseo era para que termine todo de una buena vez y a ver qué haces. A ver, el deseo era, empecemos a ganar porque tenemos un plantel de la puta madre.、Claro. No puede ser que nos esté costando tanto revertir esta situación y perder tantos partidos en la última bola, teniendo los jugadores que teníamos en este equipo. Era algo, era algo impensado. v i s t Entonces, e yo sabiendo la situación mía y seguíamos perdiendo, seguíamos perdiendo, y que no, no, viste, había noche que no, no, no podés dormir, v i s todo. Y como decías vos,、eh, para colmo, con la férula en la mano. Eh, Qué sé yo, iba a tirar un tiro, se me escapaba la pelota de la mano, no podía tirar o tiraba no le pegaba ni al aro.、Eh, no soy Pablo Quintero, que, que, que, que viste, pero imagínate, no soy Pablo Quintero con, la, con las dos manos para meter un doble, me cuesta un Perú, imagínate con una férula. ¿viste? Te costaba un Perú y todo el continente. Exacto, ¿no、eh, entonces, no, era una situación muy fea. Y bueno, después,、eh, no, llegó el momento. Me lo comunicó el técnico y todo, y nada, yo también sé, sé que estas son, son las reglas del juego, son posibilidades que, que están, y nada, no, no, no te queda otra que, que aceptarlo y digerir el, el, el trago amargo.、Eh, nada, sé que, sé que esto continúa, a ver, no, no, tampoco me voy a deprimir ni tirarme por el balcón, así que, que nada, trato de, de, de ser positivo. Y, y listo, o da bronca? Da bronca, porque no, no, no me esperaba nunca una situación así del equipo y menos una situación que me, que me estén cortando. Yo,、eh, en mi cuarto año en, en, en Regatas, en mi cuarto año con Casalánguida, en los tres años anteriores,、eh, me fue c u m p l í mi función. Yo no soy un jugador que voy a meter 20 puntos y eso también da un poco de bronca, porque vos decís, a ver, ¿para qué me trajiste? ¿Para meter 20 puntos y agarrar 15 rebotes? No, s calderón. ¿Entendés? Sí,、eh, claro, claro. El jugador, exacto. Vos le estás pidiendo algo que vos sabés que eso no lo hizo nunca y que, que vos sabés bien. Aparte, ¿cuántos años d e que estabas? Me dijiste cuatro. cuatro temporadas. Y bueno, ya cuatro temporadas todo el mundo sabe, ¿no?、Claro. O sea, mucho más no p u e d e pedir. Y cumpliste muy bien, porque me acuerdo de, de tu participación en aquel r e g a t a del campeonato y la verdad que tuviste este, un, una, un gran, unos grandes juegos finales. Este, y bueno, ahora también, bueno, siempre tiene que pagar uno los platos, ¿viste, r o t o Porque este, la, la situación de regata, los, tantos lesionados, hubo que maquillar mucho el equipo, y es como que, bueno, te, te tocó a vos ahora, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo te lo explicó, Nicolás? ¿Qué te dijo? ¿Que estaban buscando、eh, otro jugador que tenga otras características? Que, que, ¿Cómo fue? Sí, sí no, la verdad es que la, la charla con, con Nicolás fue una charla en, en buenos términos. Eh, nosotros tenemos una relación, como te vuelvo a repetir,、eh, el cuarto año que yo estoy con él,、eh, él me volvió a pedir este año y, y todo. Pero bueno, que, como dijiste vos, un año complicado, donde,、eh, con muchas lesiones, donde el equipo, cuando estuvo. El equipo con, una cosa increíble, ¿no? porque cuando el equipo estaba incompleto,、eh, rendía. Y cuando se, estuvo completo el equipo. Eh, empezamos a perder, ¿viste? claro. No, a perder. Eso fue hasta diciembre. y Después de diciembre, que estaban todos en enero, ahí se cayeron. Pero nosotros, nosotros nos pasamos los primeros cuatro meses de la temporada como un preso tachando los días, viste, diciendo, bueno, que llegue enero, que viene Martín, viene Paolo y no nos para nadie. Y fue así. Y yo estaba jugando de titular, viste, y, y todo. Y ganábamos, ganábamos, estábamos segundos, viste.、Y、decíamos, bueno. con Martín, con Paolo, chau, llegamos al primer puesto, todo, viste. Bueno, arrancamos enero y era otro equipo, claro.、Eh, pero bueno, no, no, más o menos lo que vos dijiste: que, que bueno, necesitaba、eh, reacomodar el equipo, necesitaba buscar por ahí un jugador ahí con otras características, un poco más dinámico,、eh, viste. Y bueno, nada,、eh, me comunicó eso: que, que en s u a situación que no. no Le c o s t a b a que no lo ponía feliz, pero todo, pero bueno, que era, era lo que tenía que hacer y sentía esa, como esa responsabilidad. Y listo, yo lo, lo entendí, lo entendí. Yo, o q Decir es mejor que ojalá que el jugador que venga a mi lugar le dé respuesta y, y bueno, pueda salir de esa situación. Pero bueno,、claro. ¿qué va a hacer? No, no,、eh, nada, sigo sintiendo que fue, que fue una situación injusta por lo que te decía recién. Yo creo que el trabajo mío. Atascando mi producción del último mes, donde yo estaba sabiendo que me querían cortar, donde yo estaba con la férula, con todo, e, e, entraba a l a c a n c h a viste, con una presión, con un estado, viste. Sí, de... no, no, no、bueno. es lo normal ni, ni lo habitual. Claro, o sea, tenés las más chances que n Tenés una guillotina en la cabeza todo el tiempo. Exacto.、Eh, pues, yo、eh, me voy con la cabeza en alto, porque lo, cuando tuve que jugar, cuando me tocó reemplazarlo a Martín por, por, por la desgracia de su lesión y todo, Eh, cumplí, eh, ganábamos y estábamos s e g u n d o Y bueno, después el equipo se dibujó、seguro. y no, no, no encontramos el rumbo. s o、bueno, son las cosas que pasan. Seguro, Entonces, seguro, seguro. Primero, seguro. Y que después lo cortaron a Gary Flower, que era un 4. Y el equipo necesitaba un 4. Y se trajo un 3. Un alero, sí. Emiten un alero. Trajo,、eh, listo, un alero flaquito, y, hizo... sí. Y, y bueno, te pones a analizar esas cosas y da un poco de bronca, ¿viste? Por f a v o sí, escuchame. Y si necesitábamos un 4. ¿Entendés? Seguro, seguro, seguro. Entonces, Pe nada, pero te vuelvo a repetir: yo, mente positiva. Eh, Obvio. Eh, ya está, ya está. Ahora estoy enfocado en estos 10 días, esperando para sacarme este f i e r r o porque no sabes lo que es, Tengo el d e d o Ya arro, te lo vas a sacar,、pita. ya te lo vas a sacar. Pero, y escucha, porque ahí, en un principio, ferro, después terminó. Eh, completando el equipo, el ferro cuando se lesionó lamentablemente, Cristian, Amicucci, que ya se está recuperando. Después, bueno, hablan、eh, por ahí que vos tenés intenciones,、eh, boca que estaba por ahí cerquita, Lanús que te quiere. Hoy no pensás en nada, solamente pensás en sacarte la félula, ponerte bien de esa mano y después ver qué haces. Exactamente, bien, exactamente. Bien. Esos son los, los pasos a seguir. Se lo comuniqué a Chocolate,、eh, Chocolate Rafaelí, f exacto, de mi representante. Eh, vos que si、yo voy, vamos o a suponer、eh, creo que el que más、eh, firme estuvo fue la nube. La nube es、no, una situación complicadísima.、Eh, caigo yo con la f é r u l a con esto, el otro, ¿me entendés?、Eh, la nube no está, ¿viste? el margen de error de la nube es cero también.、Yo、sí,、no, estamos de acuerdo. Ver, tengo, ¿viste? De acuerdo. ¿Viste? No, mirá, tengo que vendar todo el dedo, tengo que jugar con esta f é r u l a puesta, no sé qué.、Eh, ver viste, cuando me s a c o la f é r u l a y no sé, me, mirá, me tengo que operar. No, no, no, que yo de. Estamos de acuerdo. Comunicó, hablaron bueno, con, con Chocolate y yo le, le me comuniqué con Choco. Le dije,、ah, Choco, la verdad, si q u e r é s mostrarle a la, a la foto, yo no, no salió a ningún lado, a ningún portal salió que yo jugando con argentino de Julín de local en corriente me corté el tendón de, de un dedo. No salió a ningún lado, me, me corté el tendón, salí del partido y al otro partido jugué con la f é r u l a y jugué todos los partidos hasta hace una semana atrás con cual dedo vendado con una f é r u l a adentro.、Eh, pero si q u e r é s mostrarle la foto o algo, no es que estoy mintiendo. No, ¿sí? ya sé, Pedro. Así que, que nada, bueno, ahora es eso, e p e r a r estos 10 días y ver qué pasa con el dedo. Y bueno, ahí ya iré para, iré para mi ciudad y bueno, veré cómo, cómo sigue. ¿sí? Seguro, seguro,、eh, sí, sí, tranquilo. Sí, sí,、claro. Bueno, lo importante es que te pongas bien de la mano, trabajo vas a tener seguramente, y todavía tenés el reaseguro de, bueno, de que regatas una buena dirigencia y seguro va a cumplir este, con lo que habían firmado. Con anterioridad. Así que nada, te mandamos un saludo enorme. Gracias por el tiempo y por el contacto. Y a, a recuperar esa mano. b á r b a o b á r a r o Javier. Un abrazo grande para vos. Y n o s mantenemos en, en contacto. Un placer hablar con ustedes.、Eh, placer nuestro, placer es nuestro. Pedro Calderón, este, bueno, lesionado en su mano,、eh, cortado por, por regata para la llegada este, de Yamane Coleman. Eh, bueno, pero tiene todavía este año de contrato, aclarándolo muy bien él, y el año que viene este, de contrato con, con regatas de, de corriente. Así que a partir de ahí este, se verá、eh, qué decisión va a tomar él con su agente, Chocolate Rafaelí, como, como él bien decía. Nosotros metemos la pausa, señorita Jessica, si a usted le parece muy bien. Acá estamos muy bien acompañados en el estudio con María también. ¿Serían Los Ángeles de Pérez en este momento? Sí, Los Ángeles de Pérez. ¿eh? Yo sería como Charlie, ¿no? Charlie. Ahí está, ahí con las manitas con la pistola. ¿Cómo te gusta posar, Noelia? ¿Cómo te gusta posar? Bueno, vamos a la pausa. A la vuelta hablaremos con el profe Álvarez. También tenemos a, a Lucas g o r n a t i hablando de la gran victoria de, de Platense en el día de ayer frente a Tomás de Roca Mora. Y el profe Álvarez hablando de, de la preparación física en estos momentos y, y, y un, un proyecto que han generado este, que, está, que está muy piel y se puede aprovechar. Pausa, dale. Reading Pérez. ¡Pérez! ¡Teléfono! ¡Dale!